Bueno, ¿eh? hablábamos recién de uno de los títulos de los portales de la ciudad de Mar del Plata que planteaba situaciones complicadas y difíciles en diferentes escuelas en la ciudad de Mar del Plata. Una de ellas es la escuela 33 en ¿no? donde se había viralizado una foto de chicos estudiando con, eh, estudiando bendigo con frazadas por el frío que hace. Para poder charlar un ratito sobre la situación, estamos en comunicación telefónica con un docente, ¿eh? compañero y amigo del lugar, que es eh, César Pipo Camargo. Pipo, buen día, gracias por atendernos. Eh, no, gracias a ustedes por llamar, buenos días. Buen día. Eh, eh, contame un poquito cómo es la situación. Sabemos que no hay calefacción por algún motivo y que los chicos la están pasando, y los docentes y docentes la están pasando realmente feo, ¿no? Mira, eh, en realidad eh, la directora lo planteó en, su, en un momento. El problema no es la calefacción. Uh -huh. eh, algunos calefactores andan. El problema es que no hay ventanas. Entonces no tendría mucho sentido prender los calefactores a mil sabiendo que la la, la la caloría la energía se va a ir por los agujeros de la ventana o sea eh, no hay ventanas entonces es directamente es como estar a la intemperie eh, a entonces, ver... por más calefacción que haya no no tendría sentido eh, y se si, si hizo algún reclamo digo sabe Mirá, eh, es histórico a ver... es histórico ustedes saben la escuela 33 ha estado en los medios de todo este año el año pasado el anteaño o sea siempre siempre siempre es una escuela que está reclamando y que está pidiendo sí. eh, que se ponga el edificio en condiciones dignas. Sí. Eh, y no estamos pidiendo otra cosa que ventanas, o sea, parece eh, es contradictorio con el mensaje del gobierno, y cuando digo el gobierno me refiero no solo a este, a la anterior, cuando hablan de eh, informatizar las escuelas, eh, internet en las escuelas, pero no podemos tener ventanas que, que no se caigan, o sea... Eh, ese, le, los reclamos se han hecho, Maxi. La verdad eh, no no pasa por ahí. Ya hay dos licitaciones que se han hecho desde el Consejo Escolar que se han declarado desiertas porque eh, no hay acuerdo en los precios. O sea, las empresas pasan más precio de de, de de la licitación. El valor es mayor. Mañana miércoles el día del paro habría. Esto lo comunicaron a la directora. Habría una Eh, una licitación y si no se llega a buen término yo podría el consejo contratar directamente a una empresa eh, con los montos que vea la empresa así que veremos eh, recién me decías Pipo que perdón, es histórico eh, este reclamo este y otros tantos reclamos que han hecho de la escuela 33 eh... Digo, ¿cuánto hace de esta situación? Digo, ¿Cuántos inviernos eh, se han pasado con los chicos estudiando de la manera que, que lo están haciendo? Eh, invierno, invierno es el segundo en estas condiciones. Uh -huh. Porque hasta hace un par de años o año y medio, eh, la escuela iba solucionando las ventanas que se caía con la colocación de vidrios fijos que luego del problema de Moreno, de los compañeros que murieron, sí. eh, Camusi vino a hacer relevamiento y dijo que las ventanas no podían ser fijas, tenían que tener ventilación, tenían que tener, así que se volvieron a colocar eh, las viejas ventanas eh, para que puedan abrirse, pero en realidad eh, el marco está podrido, el contramarco está podrido, eh. ayer hubo escenas, filmaciones de Canal 10, se ve claramente que... que los marcos ya no pueden soportar ninguna hoja. Porque aparte, ese es el problema, la construcción de las escuelas tiene, eh, a veces, eh, ma tienen materiales que no son aptos, porque a quién se le ocurre colocar una hoja de madera eh, que no va a soportar la lluvia más allá de un par de años. Claro. Eh, no hay postigones, no hay persianas que cierren, y sufren eh, el calor, el sol, la lluvia, el frío y, por supuesto, eh, también yo creo que son de materia madera inapropiada, ¿no? No son maderas duras que pueden resistir más tiempo, sino es madera un poco más liviana, con lo cual eh, la humedad termina... dañándola muy rápidamente eh, imagino escuchándote que de salir la licitación imaginemos no y siendo positivo eh, en el día de mañana eh, digo, no será una obra que termine en un mes, eh, digamos esto que vos planteás, de que las ventanas hay que cambiar de que están podridas las que están eh, y demás debe ser algo que lleva un tiempo eh, y que no sé si se podrá solucionar eh, en el transcurso del ciclo electivo Eh, mira, eh, no tengo presente el plazo, de, pero creo que eran 60 días eh, uh -huh. que, con el plazo que había salido la licitación. Eh, obviamente que para que la, las ventanas sean colocadas se empieza a suspender eh, eh, clases en los salones donde están trabajando. Y donde están trabajando también eh, significa que tiene que haber un marco de seguridad para los alumnos. Eh, entonces entramos en una en una cuestión ya de eh, improvisación porque se va a tratar de eso improvisar para que las ventanas sean colocadas eh, sin dejar de dar clases eh, no sé cómo se va a hacer eh, pero claramente eh, la, la respuesta es creo son 60 días eh, a partir de que se inicia la obra pero bueno eso no eh, mañana mañana eh, en el Consejo Escolar que dice que a pesar del paro van a mantener la, la licitación eh, uh -huh. veremos qué, qué respuesta hay eh, pero por lo pronto eh, el, la escuela tiene otros graves problemas también ¿Qué? que son problemas estructurales cuáles saber escuela la vieja sesen, eh, 64 que es la primaria eh, cuando fue construida fue construida debajo del nivel de, de la calle Eh, es, entonces es histórico que cuando llueve la escuela termina eh, inundan, inundándose y sobre todo eh, no pudiendo evacuar el, el agua de, de de la lluvia si claro. los desagües pluviales están más bajos que la calle de la escuela, ¿no? Entonces la escuela termina siendo una pileta que bueno hasta que hay que esperar que seque, digamos. Que, que, que aclare eh, que el sol termine y los porteros, los auxiliares y también a veces los docentes y los alumnos terminar sacando el agua de los corredores por ejemplo eh, eh, Pipio, es una escuela que... te, te iba a preguntar esto afecta el el funcionamiento normal eh, del colegio, digo dentro de la lógica yo sé y es obvio eh, que afecta a los chicos estudiando pero digo corta la, la currícula, hay chicos que ya no van, que cambiaron de colegio, eh, digo están Mirá, hay días que no hay clases, digo contame un poco cómo no, es el no, desarrollo eh, Ahí se cortó. Bueno, estábamos hablando con Pipo eh, Camargo, ex candidato a secretario general de Suteba eh, por la multicolor, docente de la escuela 33. Está dando clases. Se escuchan los chicos de fondo si están eh, escuchando. A... Ahí está dando clases y se hizo un minutito para poder charlar con nosotros. Eh, decir que. Digo, como dice el tipo, no, so, no es el problema de calefacción, sino de que no tiene ventanas el colegio. Hace dos meses, eh, exactamente, eh, dos meses, el 26 de marzo del 2019, uh -huh. eh, la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 33 hizo uso de la banca 25 en el Consejo Deliberante. Eh, eh, y en aquel momento, eh, su, la, la directora de la escuela, Claudia Luengo, eh, dijo que en el año 2015, cuando llegué a la institución, había trapos colgados como puertas. Sí, estamos diciendo que hace dos meses ya habían advertido, están advirtiendo esta situación hace mucho tiempo, tal cual nos contaba, nos contaba César Camargo. En el hace dos meses estamos diciendo visibilizaron esta situación al extremo de llegar a utilizar la banca de 25 del Consejo Deliberante para hacer mención que ya desde hacía cuatro años se estaba atravesando esta situación. En el año 2015 cuando asumió en su cargo de directora Claudia Luengo. Ahí está la escuela, igual, ¿eh? Igualita. Igual, no, no, me ha, igual. no, no ha mejorado nada, sino que ha parado. Eh, no, situaciones como la que cuenta Pipo recién, que el colegio está por debajo del nivel de, de la calle, hace que el agua escurra para ese lado, hace que, que haya un deterioro dia, diario cada vez que llueve eh, y demás. Eh, digo, por ahí han visto viralizada la foto de... Eh, el pedazo de cartón que decía esta caja está al revés de la vuelta y los chicos le, o le, le borraron la parte de la caja decía la escuela y la frase quedaba esta escuela está al revés eh, de la vuelta digo tiene que ver con ese colegio eh, y con esa eh, situación pudimos recuperar la comunicación con eh, Pipo Camargo Pipo te preguntaba eh, si el funcionamiento de la escuela, si el dictado de clases si es normal o tiene o se ve afectado de alguna manera por todo esto que vos estás planteando No, yo te decía recién cuando se cortó que las clases no se han suspendido, uh -huh. ahora eh, eh, los compañeros, lo, los eh, docentes, los auxiliares, los alumnos, están trabajando pero no en condiciones normales, normal eh, no, y las no. clases no se han suspendido, la matrícula yo te decía desde eh, que está la nueva directora se ha incrementado, se ha sostenido, ha crecido... Eh, La escuela eh, está teniendo eh, eh, un buen nivel de trabajo y realmente se sostiene gracias a que entre todo el personal, toda la comunidad, se sostiene. Ahora, la escuela, eh, no se puede decir que estemos trabajando en condiciones normales. ¿sí? Sí, eh, sí. Lo que sucede es que ahora, cuando llegue realmente el frío, eh, ahí vamos a ver que, cómo se resuelve la situación, porque justamente no hay eh, posibilidad de que se den clases normales, normales entendiendo como normal tener calefacción y ventanas. en medio de, de, de, de temperaturas bajo cero, así que por el momento las clases son normales en el, con toda la salvedad que te estoy diciendo, ¿no? Eh, eh, digo, ahí está esa cuestión, ¿no? Uno habla de los chicos y obviamente que son lo más importante y demás, pero también hay un equipo docente que la debe estar pasando tan mal como los chicos porque, digo, el dictado de clases también se genera eh, en esa condición, ¿no? Con frío, con agua, eh, los días que llueve y demás. Sí, eh, por eso, la escuela no está en condiciones de ser una escuela. Si fuera al revés y vos tenés que habilitar, eh, creas una escuela y la habilita en, en estas condiciones, no te la habilita claro. la dirección de escuela, no te la habilita la municipalidad, etcétera, etcétera. Ahora nosotros, eh, estas son las escuelas en las que trabajamos, eh, en las escuelas provinciales y, y, y en algunas municipales, eh, desde hace muy, pero muy muchos años, no es desde ahora. Entonces hemos casi naturalizado trabajar en condiciones indignas y nos acostumbramos a que no haya gas, a que no haya calefacción. La escuela 18 de hace casi un año que está sin calefacción, la escuela 18 de, de la calle Independencia, y también eh, hemos naturalizado todo eso, entonces no podemos decir que damos clases normalmente. La escuela se sostiene y ha duplicado su matrícula, pero en base a mucho esfuerzo de, de todo el personal, de la comunidad... Pero lo que queremos es que mínimamente haya ventana, que haya gas y que los chicos tengan, por ejemplo, que también se está peleando ahora, eh, un servicio de comedor. Claro. No tiene César, buen día, Ariel te saluda consultarte, nos decías eh, esta buena noticia, entre comillas, de todo lo que nos contás, que la matrícula de la escuela ha crecido consultarte, ¿cuántos son hoy los y las chicas que van a, a la escuela? ¿y cómo es el, el día a día, Diego? ¿cómo te laburan ustedes eh, con esto de la naturalización? que los chicos y las chicas no naturalicen que eh, estudiar es esto, en la ciudad de Mar del Plata, la concretamente en la escuela 33 me, me parece que... La sí. tiene una matrícula de eh, 300 eh, alumno repartido Ajá. en dos turnos, sí, sí, para hacer las cuentas bien, decir ciento cincuenta y ciento eh, cincuenta, prácticamente eh, se duplicó en estos últimos tres años, tres o cuatro años se duplicó, habrá muchas razones, uh -huh. mucha gente también que mandaba las escuelas privadas desde que está este nuevo gobierno ha dejado de mandarlas, etcétera, pero también la escuela se ha eh, vuelto a insertar en el uh -huh. en el barrio. Y la comunidad ha visto que hay un trabajo y un proyecto serio con todo un personal que está sosteniendo, entonces el día día, el día a día se hace eh, como se puede no hay no hay demasiadas eh, diferencias con cualquier otra escuela de, de la zona o una escuela periférica eh, con pocos medios, no tenemos eh, internet ya que hablábamos hace un rato uh -huh. de, de computación de. del siglo XXI no tenemos internet no hay o sea hay una serie de falencias que se sostienen eh, con el trabajo diario de los chicos en el salón en cada uh -huh. materia es una escuela que tiene mucha vida con muchos talleres pero más allá de eso digo eh, nosotros no estamos haciendo un reclamo desde lo pedagógico no desde lo curricular estamos pidiendo ventanas o sea lo, todo lo otro se puede discutir pero lo que estamos pidiendo es que uh -huh. coloquen las ventanas que se están cayendo, nada más. Claro, pa parece irrisorio, ¿no? No están pidiendo na nada extraño, una que, que no entre el frío por la ventana. Es impresionante sí. lo que estamos hablando, digo, es... Sí, eh, sí, por eso digo... te digo, podemos discutir políticas educativas, sí, si sí, quieren, sí, sí, sí, sí. pero estamos pidiendo en la Escuela 33 ventanas. O sea, y eh, se cae toda la otra discusión. Pipo, te agradecemos mucho el contacto. Te mandamos un abrazo grande. No, no. A ustedes por llamar. Hasta luego. Gracias.